Bueno, acá estamos nuevamente tratando de, de enfocar un poco cuáles son las cosas que nos atrapan o que nos quieren atrapar o que nos quieren atrapar aquellos que realmente les gusta la, lo, lo emotivo, la emoción, las luces, los colores. Que esto no es una cosa nueva porque esto ha comenzado, de o sea, en el mismo Génesis nos encontramos que aquella mujer, Eva, fue seducida justamente por un árbol donde codiciable, ahí arranca la codicia, codiciable y querían ser como Dios. Y agradable, ¿no? Y agradable a la vista y todo ese tipo de cosas. Yo digo, para hacer la Así segunda todo, parte de ¿Todo esto, lo que agrada a nuestra vista? Para armar, ¿no? Como que dice, la segunda parte lo haríamos con buscando y recordando nosotros acá entre casa algunas cosas, por supuesto que nos vamos a olvidar de muchas, pero por lo menos de alguna cosa que nos vamos acordando de qué cosas usan estas personas como para hacer atractivo. Yo acuerdo. le diría, hermano, o, o le, lo identificaría, ¿cómo cómo identificar un falso un falso un falso apóstol o un falso profeta y una falsa doctrina? O una falsa doctrina, ¿cómo identificarla? Hay maneras de identificarla, ¿verdad? Claro, porque el filtro es, tiene que ser la palabra de Dios. Te pongo una pregunta, ya te tiro una pregunta. El dinero. El dinero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre el dinero? ¿Es bueno es bueno tener riquezas? ¿Está bien? ¿Es bendición? El, el, lo que habla la Palabra de Dios en realidad es el amor al dinero, ¿verdad? Pero acá dice que muchos se extravían de la fe. Esa palabra se extravían de la fe justamente buscando por el amor al dinero. ahora ¿Quién controla eso? ¿Quién conoce el corazón realmente si realmente no hay amor al dinero? Porque todos comenzamos a veces con muy poco y después terminamos codiciando, la verdad. Ahora, para llegar a las codicias, para llegar a la multitud, para llegar a que me asombra mucho, ¿por qué hay tanta cantidad de gente en ese lugar? Porque el que predica la verdad, el que predica la verdad, por lo general no quiere decir verdad, porque la palabra es muy dura para, el... para la carne. Entonces, cuando te adornan las cosas o te predican para la carne, te empiezan... Eh, vos vas a tener prosperidad de esto, coche, casa, buenos trabajo y todo. ¿Quién no quiere? que ser humano no quiere eso? Entonces lo que hacen es... No hay más ni menos que lo que te está ofreciendo, lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto. Así Todas es. estas cosas te daré si te postraras. Yo veo a la gente postrada, realmente, y tolerando, inclusive tolerando. Maltratos. Esta gente fraudulenta, malos tratos, malos tratos. Eh, pisoteada, inclusive... Ni leen la Biblia, hermano. hay que eh, Escuchan lo que los pastores le dicen. A mí el pastor me dijo tal cosa, por lo consiguiente ya lo dejan como hecho. Pero va yendo a la palabra. Yendo a la palabra, hay un esfuerzo. Yo acá en 2 Timoteo 2, por ejemplo, dice, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo que ni, ninguno dice, ninguno, eh, no algunos ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente yo no veo mucho muy legítima la lucha cristiana sino que lo que veo muy legítimo es que tienen en su corazón deseos fervientes de tener y siempre por lo general ellos tienen porque claro recaudan y todavía te dicen este, le estás robando a dios ya o sea, te, te, te asustan un poco con tal de que vos llegues al propósito nada, de una de las preguntas frecuentes y son cientos no diarias que la gente pregunta no eh, tienen obligación de poner dinero dios ve mal que no pongan dinero Dios ve mal si tú entras a una congregación eh, y te pasan, ¿no? Porque el otro día me decía una persona... Eh, ese cosito, decía, ¿no? Ese cosito que pasa en el alfolí, le decía el otro. Pero no es el alfolí, ¿verdad, hermano? No. Porque la palabra de Dios no no no, no le llama a ese eh, sim, eh, círculo, ¿no? Es como un galpón el alfolí. El verdadero alfolí, ¿no? Para ¿no? la semilla y todo. Esto es como es algo que inclusive está incómodo porque hay personas que van destrozadas a la iglesia, a veces no tienen ni siquiera ni lo de la vida y una pregunta hermano eh, si si tú si estamos los dos en la iglesia y tú no tienes dinero y yo vengo y te doy te digo tomá hermano, toma yo tomaba para la ofrena no, no te ahí, quedes eh, eh, escúchame, eh, está bien eso eh, es aceptado por Dios Dios lo, lo ve bien a este tipo de cosas a mí me sorprende mucho cuando David quería realmente él darle una ofrenda a Dios y vino uno de los granjeros y le dijo, yo tengo le reconoció que era el rey y yo tengo ganado, tengo cosas para que tú ofrendes y dice, no, yo quiero ofrendar realmente algo que a mí me cueste pero lo que quería decir era que quería ofrendar algo de él ¿qué sentido tiene que yo te dé algún dinero? es para, para taparle el ojo a quien hermano porque Dios sabe perfectamente tu corazón y sabe y conoce tu bolsillo y tu postura es para mostrarle a los otros que todos ponen una cosa Que es algo bien de hombre no bien de hombre, De eso. la carne ahora vamos a hablar por ejemplo porque si en los minutos se nos van sí. para poder este tirar la que y esto es muy extenso pero por ejemplo ¿dónde vemos que algunos apóstoles hayan sacado algún libro aparte de la biblia como para favorecer o yo he escuchado por ejemplo este, de este tipo de hombre que has nombrado de estas personas que si ellos han sacado un libro que si tú no tenés tal libro No ¿Es la el, el ayuda realmente para la Biblia o si no la Biblia o no la vas a entender o no tiene sentido? Yo digo, la palabra de Dios es la única que es inspirada por Dios. Las otras escrituras, ninguna es inspirada por Dios. Pero este tipo de, de personas, eh, yo creo que es una manera de también de, de, de, de, de, de incrementar sus economías a través de... de, ¿no? de, de ¿Venderte un libro? De vender un libro, ¿no? Porque... Eh, ¿Qué podemos encontrar, hermano, eh, en esos libros que no lo encontremos en la Biblia? ¿Podremos encontrar algo? Eh, otras preguntas que, que las personas nos hacen, ¿no? Eh, yo le digo, pensamiento personal, yo le digo que, que el libro que tienen que leer, el único libro que deberían de leer es la Palabra de Dios. Porque es donde está... Toda la escritura es inspirada por Dios. Todas las historias son historias reales. Hay incluso profecías para este tiempo, pero hubieron profecías para un tiempo nomás. Y qué importante sobre todo poder entender, hermano, la palabra de Dios. no Ellos te dicen que si no tienes ese libro, como que ya no eres cristiano si no lo tienes. Después otro tipo de, de personas que han sacado el libro. Yo no digo que esté mal, hermano. Ahora, el tema es que si tú tienes una experiencia con Dios y tú escribes algo, ¿será que esa experiencia Dios quiere hacerla con otro y necesitan de tu libro para que Dios obre en esas personas? Por ejemplo, acá nosotros hemos visto que la palabra de Dios, en la Biblia, todos los hombres han tenido un trato diferente con Dios. Y ninguno de ellos hizo un libro de lo que le pasó. Sí están escritas las cosas que sucedieron, pero son tratos de Dios no, no digo que de repente no haya tenido Dios trato con, con quien sea yo no puedo tirar y derribar todo eso lo que es el libro lo que yo me agarro de la palabra de Dios y la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar o sea que yo no necesito otra cosa para enseñar que la más útil que la palabra para redarruir para corregir para instruir en justicia ojo acá a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra ¿preciso alguna cosa más? si yo con esto soy perfecto entonces agregamos libros experiencias personales que terminan todo en vendiéndose después en el emocionalismo de la música no estoy contra la alabanza ni contra la música pero ese todo la emoción luces, ataques He escuchado que hay iglesias donde hasta humo, hermano. Eh, otra de las cosas, la declaro, declaro que ahora en, en cuento hasta 5 y en 5 se va a sanar. Y yo digo como que Dios está ahí con los brazos cruzados esperando que, que el, tú digas en qué hora Él se va a mover. Que el súper ungido le dé la autoridad a la Dios para a hacer Dios. el milagro. La orden a Dios. O sea que, que es grave el lugar... ...y la vergüenza... ...de estas personas, ¿no?... ...toman el lugar de Dios... ...toman un lugar que no les corresponde... ...ahora hermano, cuántas gracias de Dios, ¿no?... ...en este tiempo... ...porque imagínate ...si íbamos al antiguo... ...al antiguo pacto... ...¿qué hubiera sucedido, hermano?... ...solamente... ...por menos, hermano... ...porque yo sabes que veo... ...en el Nuevo Testamento... ...Ananía y Zafira... ...sí... ...veo que hay una situación también... ...grave... Pero es una situación que realmente estamos bajo el tiempo. La gracia, ¿no? Y deberíamos de tener cuidado sobre esta historia que están Hechos. Porque eh, hay un nuevo pacto, hay un, una gracia que está sobre tu vida, sobre mi vida. Pero también deberíamos de tener temor en este tiempo. Porque no sabemos las cosas, cómo Dios las va a hacer. Pero sabemos que tenemos un Dios que obra en su justicia. Y es un Dios que dice, hermano... Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Lo que he notado en el tiempo es que no tienen temor de Dios. Sabiendo que no saben se si abrís el ojo, ¿cómo pueden, cómo pueden seguir adelante ese tipo de cosas. Ahora ya tienen como caracterizada la mente y dicen no, yo quiero llegar a X cosas y no le importa qué sucede. Esta cosa de los hechos de querer realmente el... el, el el bautismo del Espíritu Santo y todo para negocio, esto sucedió y cien todas las cosas sucedieron, digo. Dice que acá en, en hechos 8, eh, 8 versículo 12 dice que que también hubo un hombre que después que empezó a anunciar a anunciar de, el evangelio y y <coughs> habiendo bautismo En el versículo 13 dice que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que habían recibido la palabra de Dios, los cuales habiendo venido oraban por ellos y recibían al Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús, Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y cuando vio Simón, acá hay uno, cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Siempre. Quería comprarlo. Ya querían comprar ese tipo de cosas. Yo creo que se aprovechan hoy en día porque eh, eh, los dones son irrevocables. Tú puedes hacer muchas cosas en esta tierra, en los dones que Dios te ha dado. Pero ¿cómo se van desviando? Porque Dios me dice que había sido bautizado, había visto milagro había estado, estaba creyendo pero cuando vio aquello que podía haber dinero les pidió que a ver como cuánto le cobramos fíjense, estos apóstoles que bien qué bien que nosotros también deberemos estar parados cuando nos encontramos con gente fraudulenta y realmente buscadores de esa, de, ese, de ese tesoro, pero el tesoro en monetario no el tesoro la palabra dice que entonces Pedro le dijo en el versículo 20 dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es delante de Dios hay corazón recto delante de Dios así que dice arrepiéntete y eso le podemos decir a toda esta gente porque mientras estén vivos estos estos hombres que es fraudulentos y todo, tienen esperanza de arrepentirse Porque hay personas, hermano que dicen que, que Dios, siendo tan justo, tan bueno y derramando tanto amor, que si, si este tipo de personas, si hay tanta tantas personas congregándose, Dios tiene que estar ahí. Ellos dicen que hay milagros, que hay sanidades, que Dios está con ellos. Entonces, cuando muchas veces queremos advertirlos de los lugares donde están, porque gracias que el Señor nos abrió los ojos, Y hoy podemos verlo clara, la Escritura, y vivirla. Y hoy entendemos que yo no necesito cubrirme con la sangre de Cristo. A mí me enseñaron muchos años, no sé a ti, hermano hermana, pero escucho a diario decirme, cubro con la sangre de Cristo. Un accidente, ay, yo me cubro con la sangre de Cristo. Señor, cúbreme con tu sangre. Hermano, como dice el libro de Hebreo, una vez y para siempre fue el sacrificio. La sangre de Cristo está sobre tu vida desde el primer día cuando te entregaste a Cristo. Cada día que tú te limpies, ¿tienes dónde venía a limpiarte? La sangre de Cristo. Me limpia de pecado. Y de pecado. Y dice, y de justicia y de juicio por cuanto han creído. Entonces, ¿cómo puedo cubrirme? Yo no puedo tomar a Cristo como un amuleto, hermano. No puedo tomarlo como un amuleto. El Espíritu Santo está dentro de mi vida y tengo la total cobertura del Espíritu Santo, no de ningún hombre. Una cosa es que yo debo de estar en una congregación y es entendible estar sujeto si se predica la palabra transparente, ¿por sí. qué? porque por, mediante la sujeción hacia las autoridades que Dios me pone que también tocaremos ese tema para ver hasta qué punto pone autoridades, ¿verdad? porque habla de autoridades terrenales la palabra de Dios sí, la autoridad en realidad es el respeto al pastor aquel que ora por porque tí, ¿pero porque habla de autoridades de... espirituales puestas por Dios? las autoridades que veo acá son las de terrenales Por ejemplo, la policía y todo eso, nosotros debemos detener eso porque dice que si tú haces algo malo y ellos te llevan detenido y todo eso, están cumpliendo una parte porque están eh, eh, puesto Pero en la Palabra de Dios, Pero ¿hay no hay de versículos de... donde dicen eh, tú tienes que sujetarte al pastor de la congregación, sea lo que sea que el pastor haga o diga, porque tú sujetándote al pastor te sujetas a Cristo? y No, eso no es así. Nosotros tenemos que estar sujeto a la Palabra, al Señor, y respetar a nuestros pastores. Porque lo ha puesto el Señor en ese lugar, ¿verdad? Pero nosotros no le pertenecemos al Pastor. Nosotros le pertenecemos a Cristo tal cual el Pastor. Hay muchas personas que dicen, eh, yo estoy en una congregación y he visto eh, mala a mi Pastor. Actitudes malas. Otras que pueden decir, yo he visto a mi Pastor en pecado. Sí. Pero sabes qué, hermano? Es su problema, no el mío. Yo no me voy a, a, a, a, no voy a, a, a criticar ni a jugarz al ungido porque yo le no tengo temor de dios hermano y sabe que es un gran error porque si de, si realmente tiene temor de dios deberían de salirse rápidamente de esos lugares es así en en ezequiel por ejemplo habla muy claramente del tema de los atalayos Dice la palabra de Dios que cuando tú ves a tu hermano que está o sea que, que está en, en, en Ezequiel, ahora estamos buscando mientras hablamos, dice la palabra de Dios que si tú ves a tu hermano que está haciendo algo que no es debido, debes de avisarle y debe de ser atalaya, por ejemplo. Pero hermano, avisarle, ¿no? el tema es que estas personas muchas veces creen que no es un hermano ya le pusieron un pedestal a esta claro. persona, entonces no lo toman como hermano cómo poder hacerle entender a una persona como un superior entonces yo dice no, no, pero es el ungido, yo no puedo no tengo la autoridad de decirle a esta persona o corregirla, ya Dios la corregirá es así ahí hermano dará, no, él dará cuenta, claro que no va a dar cuenta pero hay una cosa que tienes que saber, que tú también queda? ahí está, que queda en esa cuenta. persona que está viendo el error mire, si el hermano ve que realmente es el pastor y es el en donde él se ha puesto en un lugar advertir al hermano, dice acá ¿en acá, dónde estamos hermano? acá estamos por ejemplo en Ezequiel 33 versículo 7, dice a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de Israel al pueblo, oirá la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte cuando yo dijera limpio de cierto morirá si tú no le hablases para que guarde el limpio de su camino es... Eh el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano si tú avisares al impío acá el impío es una persona que no conoce de Dios pero hay una cosa también hermano si el hermano está equivocado también tú tienes que advertir al hermano porque si tú no adviertes al hermano entonces dejarás tú que termine pecado y si él muere así o así Es algo que nosotros nos demanda la Palabra de Dios que nosotros debemos de advertir. Esto lo, acá habla del impío, pero así, habla claramente, el apóstol Pablo habla claramente en los, en los corintios, justamente de que nosotros debemos con amor, con amor este decirle a, a los pastores o, a, o al anciano de la iglesia con mucho amor corregirle. Nosotros debemos de corregir. Una pregunta, hermano, eh, en, e, en este tema que estamos tocando, ¿puede formar parte, por ejemplo, Juan juan capítulo 10? Juan capítulo 10, por ejemplo, sí. ¿entraría dentro de esto? ¿Cómo, ¿Cómo? Porque tenemos un buen pastor, ¿no? Tenemos un buen pastor, pero resulta que ese buen pastor que tenemos también a mí me abierte. Ahora, si él me abierte, hermano, y él me dice que él es mi buen pastor, y él da la vida por sus ovejas y me muestra caminos donde pueden haber no buenos pastores ¿cómo hago yo si hay personas que dicen o que las enseñaron que yo no pueden juzgar a nadie? Eh, en la palabra de Dios habla claramente que nosotros antes de juzgar al hermano cuando uno dice de juzgar al hermano de algo que está haciendo mal dice que primero te saque la viga ¿no? ahora hay una gran diferencia entre juzgar y exhortar ¿no? claro, la exhortación es una cosa diferente pero por ejemplo de todas maneras cuando hay algo que está mal en el hermano dice la palabra de Dios saca la viga de, tu, de, de tus ojos primero y después sí o sea que no es que yo no pueda hablar con el hermano de los, de los problemas que esté pasando él sino que yo también ponerme a la par con el que somos todos pecadores pero nos dice que no podemos juzgarlo al hermano porque si usted no si no podemos juzgar una situación Por ejemplo, cuando los corintios pasó de que eh, uno de los estaba... se acostaba o tenía relaciones con la mujer de su padre. Dice, ¿es que, ¿es que no hay entre ustedes alguien que juzgue una situación de esa? ¿Es que será que los incrédulos tienen que venir a juzgar una situación de esa? ¿Usted se imagina, hermano, que tenga un problema de adentro de una iglesia y nosotros tengamos que ir a, alguna, a buscar algún abogado terrenal para solucionar las cosas de nosotros? siendo instruido por Dios es que no hay un anciano, no hay un sabio entre ustedes, dice entonces yo digo, el tema de la palabra juzgar es que le enseñan ya estos hombres para tratar de que no lo descubran entonces bueno, bueno Dios juzgará eh, nosotros no tocamos al ungido como tú hablabas, pero resulta que nosotros acá tenemos, donde es que estamos el caso es que nosotros quisiéramos terminar y redondear esto Tienes que tomar una, una determinación en esto. ¿A quién seguirás? ¿Al hombre? ¿A Cristo? ¿A quién creerás? ¿A lo que habla el hombre o a lo que dice la palabra de Dios? No es tiempo realmente de salirte de esos lugares y buscar de la verdad, porque un día tendremos que dar cuenta de eso. Y no va a estar nadie contigo, sino que vas a estar delante de los ojos de Jesús y no vas a decir que no hubo profeta en tu vida. Porque hoy esto que se te va profetizando, Es una profecía que ya está impresa en el libro de, de, en el libro de realmente de, de la vida, de la manera y de la palabra de Dios. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que hablando de la doctrina de Dios. Ya no vas a tener excusa porque te, en que acá en San Juan 10 habla que el buen pastor es escrito y que vendrán burladores, salteadores, falsos pastores en cual tú no debes entrar con ellos entonces pues él... yo te pregunto hermano no dado esto porque hay personas que dicen sí pero es cristo que está hablando yo no pero a quien le habla hermano y dios eh, habla a través de los hombres porque porque él está poniendo este pasaje verdad si él lo no, no permitiese que se exhortara o se jugara situaciones como esta eh, porque él mismo en esta en, en esta ocasión está exponiendo ahora es duro lo que dice aquí no y es preocupante lo que dice El buen pastor es Cristo. Él nos dejó una palabra, nos dejó el Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas y nos dejó para poder tener una comunión con Él. Si tú tienes comunión con Cristo, te vas a dar cuenta, claramente a través de su palabra, que donde estás no proviene de Dios. No proviene. Porque las cosas que se hacen, si no las encuentras en la Biblia, deséchalas. Y si esas cosas siguen permaneciendo en la congregación donde tú estás, pienso que deberías de orar y decirle, Señor, guíame a toda verdad. Guíame a toda verdad porque Dios no te va a dejar no te va a dejar sin esa verdad si es que realmente tú la buscas. Ahora, si tú estás contento, conforme, y si tú tienes el mismo corazón, el mismo deseo de todos esos deleites, y no te importa la palabra de Dios, sino que lo que tú estás buscando es como esto que habla acá en San Juan, ser asalariado mira que el asalariado llegado el momento cuando ve venir al lobo deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado que es lo que están más hoy huye porque es asalariado y no le importan las ovejas hermano si a tu pastor si es asalariado no le importas tú no se veo porque tú le importas tanto de él en realidad ora por él habla que lo que se está haciendo realmente ahí se atalaya y huye de ese lugar y busca la verdad y la verdad te hará libre es la única que te hace libre es la palabra de Dios es la palabra de Dios hermano Mirá, en este tiempo te vas a encontrar con muchas cosas está escrito que estamos en el fin del tiempo y estas no son cosas nuevas que nos están sucediendo son cosas visibles y la estás viendo y no haces nada al respecto pienso que deberías de orar más y cuidar tu alma porque el Señor no vino y Más que a eso, a salvar tu alma y un día poder estar junto a Él. Pero es imposible que si no busca la verdad, Él es el camino y la verdad y la vida. Si estás en un camino que no se habla de la verdad, te puedo decir, hermano, que te hace un camino de muerte. Y yo te pregunto, hermano, para ir cerrando esto, esta, este segundo capítulo, ¿qué sucede si yo estoy en un lugar donde no se está predicando la sana palabra del Señor? soy tan participante, hay peligro de salvación en, en mi vida porque hay personas que dicen que ellos no se van a mover de esos lugares porque Dios es el que va a juzgar a, a esos pastores, que ellos no se meten, que ellos se sienten bien y que ellos, o sea, van a ser salvos en ese lugar. Es así porque por lo de Timoteo, te digo, porque dice cuídate de ti mismo y de la doctrina veces, este pero eh... nosotros buscamos de Dios y a veces son cosas que nos empiezan a gustar más las cosas que nos ofrecen que la palabra de Dios son los afanes de este siglo en el sembrador habla claramente que los espinos son justamente todos los deseos que nosotros tenemos el apóstol Pablo deja claramente en el fin de sus días algo que deberíamos de, de tenerlo grabado a fuego es Él le dice en 1 Timoteo 4, 15 16. todo dos versículos, por esto podíamos cerrar. Y dice, ocúpate de estas cosas y permanece ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando habla del aprovechamiento, digo, hermano, si tú estás en un lugar donde realmente no hay buena doctrina, donde no se te enseña la verdad, donde lo que tú estás predicando... Es de hombre, pienso que el aprovechamiento de tus días no son buenos. Y en el versículo 16 es donde tú debes de tener, tomártelo como para ti. Olvídate que esto es para Timoteo. Timoteo ya ha cumplido, ya no está entre nosotros, pero estará un día cuando estaremos junto a él. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. El peor enemigo que tú tienes, sos tú mismo. Así que cuídate de toda la avaricia, de todo cualquier cosa que te están inculcando o tratando de llevar con una doctrina que no es de Dios. Puede ser hermano, esto no tenemos la potestad moral. Eh, son preguntas que, que vienen, surgen. Pero puede ser que una que, que, que el mismo ser humano pueda aprovechar el, el, el decir yo, eh, no es mi problema. Él va a dar cuenta un día, pero sin darme cuenta eh, hay una codicia dentro de mí que no me hace salirme de ese lugar porque quizás diga, bueno, je, el pastor es el pastor, pero yo en un momento quiero también mi recompensa. Ahora la gente espera una recompensa económica en estos tiempos, hermano. La gente quiere y le exige a Dios una recompensa económica. Pero sin embargo, para no extendernos en esto, y lo dejaremos para el capítulo 3, lo de la recompensa que quiere Dios, económica, Dios cuídate el... de ti mismo, ¿no? Dios es el creador de nosotros y... y hay una cosa que siempre nos asombra y siempre lo hemos hablado, Javier. ¿Cómo Dios llama Señor al dinero? Es el único pecado, porque pecado hay muchos pero dice, no puedes servir a dos señores. O servís a Dios o servís las riquezas si en tu corazón como el joven rico tiene esas riquezas de nada le sirvió saber todos los mandamientos y seguirlo de su juventud porque cuando tuvo que dejar esas cosas que tenía en el corazón se fue triste ahora si ese es tu caso mi hermano o hermana o que estés ahí o el mismo a ti pastor que tal vez tengas en tu corazón lleno de glotonerías Hacé tesoro en los cielos y no en esta tierra porque en esta tierra nada quedará, nada traes, nada llevas. Yo pienso que mientras tengas vida tienes esperanza de arrepentirte y volverte a Dios. Dios no nos vino a traer este tipo de riqueza sino la riqueza de la sabiduría y del entendimiento para que tú tengas salvación. Con esto podemos dejar cerrado, estén cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Son dos cosas que van juntas, mi hermano. Si no te cuidas a ti mismo y la doctrina es buena, no te sirve. Si te cuida mucho a ti mismo, como hizo el joven rico, pero la doctrina que tenía de dejar las cosas de su corazón no está tampoco... Va. O sea, son dos cosas que van juntas. ¿Para qué? Para que te salves tú y lo que te oye. Si predicas otra cosa, va a llegar un momento que hasta tú mismo te vas a crear la mentira. Como dice la palabra de Dios, Cuídate de el mismo de aquellos que se disfrazan de ángel de luz. No vaya a ser que tú seas arrastrado por sus propios y sus mismos deseos. Sal de ahí pronto y agárrate fuerte del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Amén, amén.